Lo importante no que se pueda trabajar ya el tema de la límite correspondiente a cada municipio y por ende también de las dos provincias que estamos acá sentados, uno diferente, ¿no? importante que se pueda entrar ya a entablar diálogo, mesa de trabajo y que se pueda acordar para el bien de la sociedad el beneficio de todos los productores, ¿no? Hoy han hecho un recorrido, en este caso, por el tema del río Piraí en la zona de acá de San Pedro. este ¿Cómo ha visto la situación? No, llegamos a un punto donde... Hay este, se puede considerar ya que desde ese inicio hay una situación para el te, tocar el tema del límite, ¿no? Eso hemos mencionado también que vamos a considerar, de repente, un estudio correspondiente y lo que corresponda hacer, ¿no? El técnico, en este caso de San Pedro, eh, decía, por ejemplo, de que eh, la atención, sobre todo, por ejemplo, respalda también sobre la petición de los mismos pobladores de, esta, de las comunidades de este lugar. Sí, también nosotros sabemos que hay diferentes situaciones que tenemos que considerar y en ese marco seguramente que se va a decidir, pero siempre que salga una ley de límite específicamente para tratar este tema. ¿no? Después de esta inspección, ustedes se van a reunir este en su municipio, me imagino, con las autoridades y comunarios. Sí, vamos a socializar también con los distritos vecinos, la comunidad de vecinas está en delinde o en límite con el municipio de San Pedro y con ello vamos a tomar algunas situaciones para poder ir avanzando, ¿no? ¿Habrá una segunda fecha para poder reunirse? Yo creo que este es un inicio de intenciones de poder reunirnos, van a haber muchas reuniones seguramente para poder concentrar, trabajar y hacer lo que corresponda también como autoridades correspondientes, ¿no?